Número 7 Con 220 puntos tenemos la canción de It's raining, Danlos Danalo, Danala,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 Número 5 Con 339 puntos Tenemos a... Sí.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 ¡Que os hagamos! ¡Bye!